¿Cómo estáis muchachos? <tose> ¡Qué guantazo! ¡Qué guantazo! ¡Ay! Lo más duro cinco, Dios mío. Oh. Estoy sonado. <tose> big, big, big, ¡Hanida! Lo más duro cinco. ¡Alecí la... ¡Cadrion! Los más duro cinto. To, I got this I Que suene la campana que quiero el recreo. Y ahora voy a darme una ducha, Dios mío.